Josef Goebbels, 1897-1945, fue el ministro de propaganda de Adolf Hitler y posiblemente uno de los hombres más brillantes e intelectuales del círculo íntimo de Hitler. Mantuvo un diario durante la mayor parte de su vida adulta y sus primeros diarios contienen algunas de las mejores observaciones acerca de Hitler antes de convertirse en canciller en 1933. Entre sus ellas se encuentran algunos comentarios, sin querer, hilarantes sobre las mujeres, cada una de ellas inflama mi alma y sobre la raza humana, el hombre es y sigue siendo un animalito. Bestia salvaje o domesticada. Goebel será tan elocuente, tan ingenioso y tan mordaz que sus diarios hacen una lectura fascinante. Fue difícil para él mantener relaciones humanas cercanas porque, como escribió en 1926. Qué horrible, tan pronto como paso tres días enteros con alguien, ya no me gusta más y si es una semana entera lo odio como la plaga. Sus entradas sobre Hitler tienen una carga de efusividad y apasionamiento difíciles de entender quizás en nuestro mundo de hoy. 15 de febrero de 1926. A Van Berg. El auto de Hitler nos alcanza y él me da un apretón de manos. Bien bien. Luego a trabajar. Hitler habla durante casi dos horas. Estoy casi derrotado. ¿Qué clase de tipo de Hitler? ¿Un reaccionario? Increíblemente torpe e incierto. Cuestión rusa. Totalmente fuera de lugar. Italia y Gran Bretaña nuestros aliados naturales. Horrible. Es nuestro trabajo aplastar el bolchevismo. El bolchevismo es una creación judía. Sin embargo, es erasiente, ley asiente, estrechera asiente. Me duele en mi alma verlo en esa compañía. Fue una noche horrible. Probablemente una de mis mayores decepciones. Ya no puedo creer absolutamente en Hitler. Eso es tan terrible, he perdido mi apoyo interior. Solo soy la mitad de mí ha aparecido un alba gris. 13 de abril de 1926. Tenía una salida el miércoles para Múnich, un largo viaje. Por la tarde llegamos a Múnich. El coche de Hitler está allí para reunirse con nosotros. Al hotel. Múnich es una ciudad deliciosa. Regreso al hotel y Hitler ha telefoneado. Quiere darnos la bienvenida. Telefoneamos desde la cafetería y 15 minutos después él está allí. Alto, sano y lleno de vida. Me gusta él. Nos avergüenza con su amabilidad. Nos presta su coche por la tarde. A las 8 vamos a la Wörger Hitler ya está allí. Mi corazón late a un punto de ruptura. En el pasillo. Una gran bienvenida. Lleno. Stranger se abre. Luego hablo durante dos horas y media. Yo hago todo lo posible. Rugidos y tumultos. Hitler me abraza al final. Tiene lágrimas en los ojos. Siento algo así como felicidad. Después del discurso, nos dirigimos a través de una multitud apremiante al coche. Él llama y nos vamos. Hitler solo me espera en el hotel. Luego cenamos juntos y él es el anfitrión. Y qué gran anfitrión. Hitler ahora está conmigo todo el tiempo. 14 de abril de 1926. Quiero la unidad. Hitler es genial. Esta mañana nos dio a todos un cálido apretón de manos. Por la noche Hitler habla durante tres horas. Brillante. Nos estamos acercando. Pregunto, él da respuestas brillantes. Me encanta. Estoy tranquilo cuando estoy con él. Visto desde una perspectiva general, él es el hombre. Con esa mente brillante él puede ser mi líder. Me implino ante su grandeza, ante su genio político. 16 de abril de 1926. Todavía en Múnich. Conocí a Hitler anoche y él inmediatamente me invitó a cenar. Una encantadora joven estaba con él, nota. Esta es probablemente Ada Klein, la novia de Hitler en ese momento. Los tres pasamos una agradable velada. Luego en el tren. Adiós Múnich. Te quiero muchísimo. 19 de abril de 1926. Sábado. Tiluvia. Tengo que ir otra vez más a Múnich. Ahí está el coche. Hitler ha venido a buscarme. Llevaba un traje de motorista. Con nosotros. Escherquies. En Augsburgo tenemos una avería. Hitler es como un niño. Bromista, cantando, riendo, silbando. Finalmente llegamos a Urm. Almuerzo en un pequeño pub. Reconocen a Hitler. Alegría. Uno de los clientes sostiene la fotografía de Hitler. Luego al hotel. En la sala de Wille, hablo durante dos horas a muchos miles y hay silencio como en una iglesia. Al final todos se enfurecen. Afuera. A otra sala y Hitler sigue hablando. Extático. Aclamación atronadora. Entonces hablo durante otra hora. Qué difícil es seguirlo. A la hora de comer, Hitler me ve y me abraza. Él me da muchos elogios. Creo que me ha llevado a su corazón como nadie más. 20 de abril de 1926. Celebramos el cumpleaños de Hitler hoy. Tiene 37 años. Flores rodeadas por 37 velas. Y habla del 9 de noviembre de 1923, la fecha del Putsch de Múnich. Adolf Hitler, te amo porque eres grande y simple. Un genio. 24 de abril de 1926. amonio bajo una lluvia torrencial y habló en el Burger Burger. Falta a Hermanneser, alabanza de Dios. Hitler luego habla durante dos horas. Él no está del todo en viento pero no puede encontrar suficientes palabras de elogio para mí delante de los demás. Él me lleva de nuevo a casa y se preocupa por mí. 7 de junio de 1926. Di lo que quieras, la política arruina el carácter de un hombre. O más bien, la política muestra cuán básicamente es el carácter del hombre que está podrido. 14 de junio de 1926. Hitler viene mañana. Espero con ansias su visita. Yo lo venero y lo amo. 16 de junio de 1926. Hitler estuvo aquí los últimos dos días. Horrible espera el lunes, no llegó hasta las 8 pm. Fue recibido con júbilo. ¡Qué alegría nos da! Hitler es el mismo querido camarada. No puedes evitar que te guste como persona. Y encima de eso está su mente dominante. Siempre descubres algo nuevo en esa cabeza con voluntad propia. Como orador, ha desarrollado una maravillosa armonía de gestos, histriónicos y palabras habladas. Junto con él podrás conquistar el mundo. Dale el liderazgo y él sacudirá a la república corrupta hasta sus cimientos. Su mejor dicho ayer, para nuestra lucha, Dios nos dio su abundante bendición. Su regalo más hermoso fue el odio de nuestros enemigos a quienes también odiamos con todo nuestro corazón. 17 de junio de 1926. Ayer con Hitler en Colonia. Catedral, el Rhin, una exposición. Él lo sabe todo, es un genio. En ese habló con dos mil miembros del partido. Y definió la esencia del nacionalismo alemán. Tal compañero puede dar la vuelta al mundo. Esta noche fue un gran evento. Llegará el día en que Hitler nos sacará de nuestra miseria. 21 de junio de 1926. Hitler acaba de irse. Y ahora mi largo periodo de descanso debe comenzar. Ayer tuvimos una larga charla. Brillante como siempre. El sábado él y yo fuimos a una exposición en düsseldorf Nuevamente vi algo nuevo en ese hombre fabuloso y su profundamente. Luego contó cuentos todo el día, ayer y el día anterior. Es ingenioso, humorístico y enérgico. Naturaleza ardiente. Hablamos de Wagner. El ama de Wagner. Estoy tan cansado, trabajo, trabajo. Y luego a la cama. 6 de julio de 1926. Weimar. Esta es una de las etapas más importantes de nuestro camino. Almuerzo en la plaza del pueblo y de repente Hitler cruza la plaza. Inmediatamente me están arrastrando. Instantáneas tomadas desde todas las direcciones. Hitler habla a los berlineses. Bueno como siempre. Luego vamos a Bavaria Hall con multitudes apremiantes. Adolf se dirige a sus bávaros. Una gente maravillosa. Luego a otra sala y hablo. Me reciben con júbilo. Mi sátira, viene un orador, crea un sinfín de diversión. Hitler se dobla de risa. Entonces Hitler habla sobre política, la causa y nuestra organización. Es profundo y místico. Casi como los evangelios. Temblando pasamos con él por el borde del abismo de la vida. Agradezco a la providencia por darnos a este hombre. 15 de julio de 1926. Mientras escribo, estoy mirando por la ventana de una casa de huéspedes maravillosa en Berchtesgaden. Increíble. Estoy yendo a reventar. Pero mi pie me molesta mucho. Estoy consciente de ello todo el tiempo y eso estropea mi placer cuando me encuentro con personas. Cada mujer despierta mi sangre. Corro aquí y allá como un lobo hambriento. Y sin embargo soy tímido como un niño. A menudo apenas puedo entenderme. Debería casarme y convertirme en un filisteo y luego colgarme después de una semana. 18 de julio de 1926. A medianoche llamaron a mi puerta, Maurice, el amigo y chófer de Hitler. Saltó a mi ropa. Der Chef, el jefe, Hitler ha llegado. Se ha ido a la cama, pero puedo verlo a la mañana siguiente. Otro golpe en la puerta a las 7:30 de la mañana. Maurice otra vez. El jefe quiere que conduzca con él al Knixe, que se muestra a continuación, y estoy listo en poco tiempo. El coche está esperando. Hitler, es, Maurice, otman y una chica. Subimos a bordo de esta radiante mañana de domingo. En el camino, Hitler habla y devanea. Él es tan querido y tan puro, como un niño. Luego el auto gira una esquina y estamos en el Knix el rincón más hermoso de Alemania que he visto. Esta es nuestra Alemania, nuestra hermosa, hermosa Alemania. Hermoso mundo, quiero abrazarte. Estoy feliz de hecho. otman el fotógrafo de Hitler, asesina nuestro humor poético, pero no puedes enfadarte con él. Luego regresamos a Berchtesgaden mientras Hitler camina hacia Roversalzberg. Así es la vida. Muchas flores, muchas espinas, y luego una tumba oscura. Me siento bien y melancólico al mismo tiempo. 21 de julio de 1926. Todavía en Berchtesgaden. Todavía estoy esperando al jefe. ¿Está o no viene? Está lloviendo y he perdido toda esperanza. 23 de julio de 1926. Anoche llamaron a mi puerta. Maurice Urra. El jefe ha llegado. Pasé toda la noche con Maurice, quien me cuenta historias sobre el putsch el 9 de noviembre de 1923. Es decente y disciplinado. A la mañana siguiente, él me enseña a conducir y pronto puedo hacerlo con Maurice como mi instructor. Corro casi hasta Salzburgo. Maurice luego me lleva a Löchlencher, un restaurante en el Obersalzberg, uno de los lugares favoritos de Hitler. Todo está bañado por el sol, hermosas montañas. Entonces escucho una voz profunda y resonante de barítono. El jefe, Hitler. Nos conocemos como amigos. Entonces él comienza a hablar. Siempre hay algo nuevo y convincente sobre él, ilustrado con ejemplos reveladores. Sí, puedes servir bajo este hombre. El creador del tercer Reich. Está rodeado de él y de amigos. Felicidad. La vista desde el Hochlenzer. 24 de julio de 1926. Por la mañana nos dirigimos de nuevo al Hochlenzer. El jefe habla sobre cuestiones raciales. Es imposible reproducir lo que dijo. Debe ser experimentado. Él es un genio. Él es el instrumento natural y creativo de un destino determinado por Dios. Estoy profundamente conmovido. Es como un niño. Amable, bueno, misericordioso. Como un gato. Astuto, inteligente, ágil. Como un león. Rugiente y grande y gigantesco. Un compañero, un hombre. Después de la cena, seguimos sentados en el jardín y él continúa predicando sobre el nuevo estado que crearemos y cómo vamos a luchar por ello. Suena como una profecía. En el cielo, una nube blanca toma la forma de una esvástica. Esto es algo que no puede ser ignorado. ¿Una señal del destino? De hecho estoy feliz. Esta vida vale la pena vivirla. El jefe dijo algo esta noche. Mi cabeza no rodará en la arena hasta que haya completado mi misión. Esas fueron sus últimas palabras. Así es como es. En efecto. No puedo ir a dormir por mucho tiempo. 25 de julio de 1926. Domingo. Hitler y yo caminamos a poca distancia por el camino en Berchtesgaden, nos sentamos en un banco y él me cuenta su vida. El jefe es un perro astuto. Lo que él habló no se puede escribir todavía. La tarde la pasamos en su habitación y hablamos. Él me mima como un niño. Es un amable amigo y maestro. Afuera está lloviendo y Hitler habla. Él es un gran maestro. Luego vuelvo a Berchtesgaden, adiós, Overshalsberg. Estos días han señalizado mi futuro. Hitler es una estrella que brilla alzándome desde la profunda miseria. Soy suyo hasta el final. Mis últimas dudas han desaparecido. Alemania vivirá. Heil Hitler. 26 de julio de 1926. Caminamos cuesta abajo. El jefe camina conmigo solo. Y él me habla como lo hace un padre a su hijo. Sobre su servicio de guerra en el frente. Y siempre esboza su vida con trazos atrevidos. Él es el amo de la vida. Por la tarde salgo para múnich Adiós del jefe. Gracias gracias.